Animus Prime, transformación Animación, Fernando Morales Así de simple y sencillo Somos Creación absoluta En la música DJ Prime DJ Prime, DJ Prime y, Fernando Morales, y Fernando Morales En acción total En acción total En acción total muy bien hey. tengo la bondad de una señorita soltera que venga a retirar su CD chica soltera que venga a retirar su CD por favor ¿Oh? dónde están los ángeles arriba la mano venga mi amor muchas gracias buenas noches donde está caballero soltero que venga a retirar su CD soltero no vayas hermano, no vayas a Soltero Venga, a mi hermano El pana que se quiera pegar conmigo Seis cervezas, le regalo a este así A ver, vaya a ver las seis cervezas Vaya, vaya a comprar y le espero <tose> <tose> Nadie Machino, joe Celuras y celones Somos Disei Praia en vivo Na na na na de Tupigachi En este mundo no sería feliz si no, no te tengo, tengo junto a mí Que de muchos dolores no Oiga J.R. La siguiente, Rumi Lama, gracias. A la chica tecno, bienvenidas. A los años verte, qué gusto. A Máximo Basket, lo que saben arriba, ven mirar, la gente soltera a la mano arriba, por favor, dime la verdad. ¿Tú te segura que tú quieres volver con él? Te va a volver tu vida una pesadilla. ¿Dónde está no? la gente soltera? No sé, yo mano ¡Arriba! ¡Y tú talano! Yo sé que un maestro que puedo en un segundo. ¿Cómo, cómo es posible que lo digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama yo soy tu maestro que supo enseñarte de tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte cómo es posible que lo digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama señoras y señores estilo ritmo alegría solamente exclusividades cuando Desde la capital, Óptimos DJ Prime. El que vacila los brazos se lleva el CD. Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas. Penas. Que las se el que vacila los brazos se lleva el CD, por favor. El que vacila los brazos la se lleva el CD Vamos, erotitas, amor, ahora Y la mano viene arriba, viene arriba, viene arriba, viene arriba, rica, arriba. Vivir, ey, ey, ey. Hey, DJ. Esta tonta se cansa de tus mentiras Dónde está la gente chévere, vamos arriba De tu colección no mentiras se acabó Se acabó Y te digo basta, uh -huh. basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Tenga la bondad al pana que todavía no tenga el CD Que levante la mano Y le regalamos así de simple ¿Para dónde? ¿Dónde está la gente más silbadora de esta noche? La mano arriba Y los que nunca se muevan a nada ni a nadie DJ Pro Dios mío Para mi pana Flexo. Para mí que se queden Quito, hace el día mañana mediodía. La invitación está hecha. Vamos lo que se van a echar arriba. En las vísperas, el aniversario Número 24 De la Giuliani's Discoteque La imparable ¡Ay, qué A ver los silvanores, arriba Bernardo Morales. A ver lo que se va por favor, arriba la mano. Si corazón ¿Sin corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacío. cis los, los tres primeros y ahora quiero regalar las primeras dos cervezas a la gente que la está pasando bonito la mano arriba para dónde se van las dos cervezas la mano arriba dónde están las genteta silvadora y los que nunca se van a casar un chiflido quiero saber los que no se abuevan a nadie a la nadie la mano arriba los que no se ahuevan a nada de a nadie La mano arriba Aquí está el estilo del DJ Prat En vivo A ver los silbadores, arriba ¡Hey! A ver la gente de la vieja guardia silbadora ¿Te acuerdas? Cariño y patria Solamente que el que sabe Silván se lleva disco, ¿ya? ¡Vamos arriba! ¿Qué dicen? ¡Vamos! Ferrando Morales, en vivo hey, hey, hey. Sí. Patria, con poder de seducción ¿Te lo diste? ¿Te lo sabes o no? Como la gente que sabe, a momentos que tú y yo pasé y te no puedo olvidar, que todavía no te olvidé. Recuerdo de tus caricias, de los besos que me dabas, y me puse a recordar, en trozos de tu vida jurada. Está todo velando. Y lo que está tomando cerveza de ese... Las cuatro o cinco de la charla, las manos arriba. lo que estamos tomando cervecita, sí, señor. ¡Uy! ¡Tú, dice! Intercambiamos cerveza por cirí. Yo creo que sí, ¿no? Señoras y señores, a ver, traiga la cerveza le doy el CD. A ver, tenga dando, dando, ¿ya? Dando, dando. Muchas gracias. Muchas gracias a la manager. Dame esa mano, dale esa. Señoras y señores, ¿dónde está la gente hincha de la liga? La mano arriba. El estilo DJ Prime. ¡En VIVO! Con el som, la mano arriba ¿Dónde están los chicheros? Mano arriba Y los que somos chicheros A la hueva, arriba la mano Aquí está el estilo DJ Pride El que silba conmigo Se lleva el cuarto CD 24 años en leyenda Somos Julianis Discote Una cerveza, aunque sea algún cariño, hermano a las sobrevivientes de Atupigachi la Habana arriba. Esta canción quiero presentarles a cada uno de ustedes, a la gente de la vieja guardia, a toda la gente que bailaba esos ritmos hace 6, 7 años atrás, a la gente discotequera de antaño, a la gente de la vieja guardia, qué gusto saludarte desde la capital, para ustedes DJ Prime. Mañana, tremendo concierto Por los 24 años de Giuliani Querido corazón, querido corazón, corazón ¿Aló? Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa tu amor Por culpa de tu amor Hoy yo lo me... vi Oiga maestro Señoras y señores Tremendo aniversario Mañana Tremendo Alex y Jenny Erick Eventos y Eventos Presenta El aniversario Número 24 de Giuliani en vivo, desde Potencia Total, DJ Lince, además de ese Amato Power Sistemas, D.I.A.D., los hermanos Juvies, creadores del Linton Violento, Cluster Payaso, DJ Extremo. Sábado 24 de Febrero, Ponte Pilas el día de mañana, D.I.A.D., viene el concierto más esperado por julies disco ¿Sí? para la buena vida ponga sabor para dónde por favor Pase de cartecía para dónde ¡Uy! Para unbirar tu querer te quito para dejarte de amar mi vida Voy a amar, Y quiero que al morir tus ojos no llores por Quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme perfecto Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Te la sabes Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Ey! ¿Dónde están los silbadores? Que fascina el abrazo, donde? Eh, eh, eh, Animación Ferrendo Morales En vivo D'un Sprite tiempo me de amor ¿Sí? Yo mirando las estrellas Bésar que estás ahí, brillando como el sol Vuelve pronto, amor Bésar que estás ahí, brillando como el sol Te amo más bien ¿Dónde están los chicheros? La mano arriba lo que somos chicheros, mano arriba ¡Hey! Señoras y señores, tengo que se pase de cortesía Para el día de mañana y quiero regalar a la gente más alegre, a la gente que la está pasando bonito, a la gente silbadora de esta noche. ¿Dónde están los silbadores? Y la mano arriba, la mano arriba. Solamente la gente chichera, por favor. ¿Dónde están los chicheros? A ver. Una copa más. No, no, no hay chicheros. Creo que son solo reguetoneros o solo... Tecno Con Vieros. Señoras y señores, estilo. 3, 2, 1. ¡Arrancamos! Porque esto no lo quieres, Aquí está. Está perrita. Y, y su, su nueva padre. generación, introduciendo okay. la de los grandes éxitos. Ya no le dará, por favor. <risa> la potencia musical y de tu hemosura me enamoré en las nochecitas te buscaré a mi lado te quiero mi amor siempre sola yo te esperaré a los caps Queremos rendir homenaje, queremos rendir homenaje a la gente trabajadora, a la gente que viene trabajando, las manos arriba, al que le gusta tener su propio dinero, pero trabajando, las manos arriba, los que somos orgullosos de nuestro trabajo, arriba la mano. Gracias Ecuador, maestro, póngale sabor. suene esos timbales con estilo y elegancia en los 24 años de la Giuliani. suena que soñaba ser feliz dice iprae ¿quién dice tengo una ilusión con quien yo quiero soñar con quien quiero compartir quiero ser feliz sé que lo no sufrí ya ya ni Recordar, porque todo terminó Ahora, Ahora soy, soy feliz Bueno Señoras y señores Que mejor pesejar esas vísperas no estaba anunciado en cartelera pero lo queremos hacer presente señoras y señores en esos 24 años presentamos a tremenda artista con ustedes aquí está la señora maría de los ángeles Por favor, flexa ya no le dé. Que vaya a dormir, que vaya a dormir. Que todas tus heridas tú las lunas. Que vaya a estar todo para ogarme por ti en un Sí, señor. Que vaya a estar para ogarme en el licor como hace tanto. Perdóname mi amor. Señoras y señores, aquí está el estilo único. DJ Brae M B U 1 2 3 Suena que suena No Tenga la bondad del de de pase de cortesía Antes de que acción, se caiga ya, Por favor ya. para dónde Pase de cortesía para el día de mañana Cambiamos únicamente por cerveza Cambiamos únicamente por cerveza Bueno A ver Cambiamos únicamente por cerveza Pero llena ¿Cómo que te olvides si tú eres mi amante? ¿Cómo quieres que te olvides A ver si qué fue, con esa ¿Para dónde? ¿Para dónde? A ver, la cerveza A ver la cerveza llena Pero Cholita, vas Cholita coloradita, vas. colorcito de sandía Cholita coloradita, colorcito de sandía No pierdas las esperanzas, todavía se siente No pierdas las esperanzas, todavía se supera. Y cómo se goza y cómo se baila? Con esto saludamos De San Francisco de Castellano A la familia Salazar Con mucho cariño Esta es tu música, escúchalo Ya vamos a regalar más cerveza No, vamos a regalar, ya Ya vamos a regalar, ponte pilas A ver, desde aquí ya les regalé el pase Ya te llamo, ya te llamo ¡Bueno! Venga la bondad la gente de Juan Montalvo, las manos arriba. ¿Dónde está la gente de Tabacundo? Aunque sea un hito, ahí está. La gente de Cayambes, un abrazo para mis amigos. Rubi Loma, ¿dónde está? A ver la gente de Rubi Loma. Muy bien. Señoras y señores, desde la capital, y les saluda el señor DJ Prae. En vivo. ales gracias. Vamos arriba. Eh, ¡Hey! Así se recibe la gente de Abasto. Aquí en Callame, sí señor. Señoras y señores, creo que ya tanta, pero tanta, pero tanta chicha Es la hora de bailar algo que a ti te gusta Bienvenidas y bienvenidos con ustedes DJ Prime, en vivo. Somos Experiencia absoluta y la música ¿Dónde está la chica la Tecno, Arte por favor? Vamos. Somos la de la vida, Juan, vale, gracias De tronero para cacho ¡Vámonos! Señoras y señores Más adelante se viene. Animación, Fernando Morales, amigo y tricto desde la capital. Queremos meterle candela a la gente de Viva Guardia. ¡Vamos! será un placer verles bailar! ¡Ya te veo picado! <risa> ¡DJ Pro en vivo! ¡Se viene ya el ritmo exclusividad! ¡Absoluta! Si te la sabes, sería bueno cantarlo, bailarlo y sentirlo. Eso a los baiardos, bienvenidos. Flexo. Le mandamos ok. Termina en serio y otra vez regresa. Tones a los choppies. con Valtalvo, la mano arriba. S.K.A.R. Chiquirap, chiquirap, ¿Dónde está la gente J.A.R. Rumiloma, las manos arriba? Para Los Condoros, en Ecuador. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Un, dos, tres! ¿Dónde están los Pink Poker de la IE? ¡Gracias! ¡Se viene ya el insuperable DJ Flexo! ¿Dónde está la azuquita, por favor? ¡Sigue <risa> it up! ¡Sigue it up! up! ¡Ese es que grabata el Facebook! Sante que exhiben que grabar poliziai, para los fex. Mayor. Sante que Esperanza. Seis, a sieben, Bienvenidos acht, siete, A ver, Suka. Esa parte es la tuya. Ja, yeah. Ima fighta Gema Tanz, ya, ya. Gema Tanz, ele Tanz, Te creo de a de veras si mezclas ese acetato. Si sí, aunque, aunque sea que suene rayada, no importa. Te creo de a veras. Señoras y señores. Gema Tanz, Gema De chico para ese caer de Rocío, esa. Aunque salga rayado, flexo, no ni importa. Hayle, para que todos que los shoppers. Cuánto tal, gracias. Que Muy bien. Suka Sube Así que rasquetearan el piso Y para trapear ¡Vamos! Señoras y señores Desde la capital les saluda Fernando Morales y el día D.F.R.A.G. Queremos meterle candela, sí señor. Y se viene una tarde, una noche especial. Para las condoras de Cayambe. Verás es que es rockera, ¿no? Damas y caballeros, qué gusto saludarles. Creo que estamos ya en Onda, estamos entrando en Onda. No. Mañana en las canchas del negro nos encontramos a partir de qué horas? 5 Cinco. Cinco de la tarde, vamos a probar sonido. Quien quiera comerse unas salsipapas, un caldito de gallina, unas papas con cuero. En la parte exterior se pega y luego entra. Señoras y señores, hola, hola. el día de mañana pongas a pilas porque se viene tremendo aniversario, el día de hoy apenas son las vísperas sí. y así te saluda la ciudad de Quito, Optimus DJ Pride, animación Fernando Morales y se viene ya.